Suppressed while my child vivimos un tiempo en el que queremos un milagro, queremos un milagro que sea y que significa salir sin mácula alguna inname de lo que está ocurriendo. Milagros eh, sin explicación Un tema del que hablamos eh, con Manuel Carvayal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, queridos? ¿Cómo estáis? Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás tú? Ave María Purísima, pues aquí con el rosario enroscado al cuello. Con el uvi torbi estás, ¿no? Para meterme en situación. Oye, está muy vinculado el mundo de los milagros a las curaciones, aunque es mucho más, ¿no? Sí, sí, sí. Según nuestra RAE, nuestra Real Academia de la Lengua, un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Eso es lo que entendemos en castellano por un milagro. Y aunque normalmente parece que lo circunscribimos exclusivamente al ámbito cristiano, los milagros se producen, o por lo menos se relatan, en todas las religiones. O sea, no es algo vinculado exclusivamente al cristianismo, sino que es algo no. vinculado a la creencia. Conocemos eh, los milagros eh, cristianos por una conexión eh, espaciotemporal, eh, filosófica, bueno, cultural, ¿no? Pero hay más, hay en todo el mundo milagros. Sí, sí, además algunos. Eh, yo he tenido la oportunidad de conocer casos de verdad espectaculares en contextos muy diferentes del cristianismo, en, en Occidente, en el, en el contexto del hinduismo, en el contexto del islam, del judaísmo, cosas absolutamente eh, sorprendentes que si se hubiesen producido dentro de nuestra tradición judio pues muchos creyentes la, la considerarían, eh, como dice la RAE, una intervención sobrenatural de origen divino, y también lo hacen los creyentes de otras religiones, solo que ellos, eh, bueno, pues en vez de atribuirlo a la Virgen María o a Jesucristo, pues lo atribuyen a Vishnu, a Ganesha, a Mahoma, a Moisés, depende de su tradición. Lo que pasa es que hay un tipo de milagros muy interesante que a mí particularmente siempre me han despertado mucho interés, porque son milagros que pertenecen a una tradición, pero en un contexto social y cultural mayoritariamente muy diferente a esa tradición. Por ejemplo, eh, el tema de los estigmatizados en la India, que a mí es algo que me ha sorprendido muchísimo y que me parece muy interesante, o el tema de las apariciones marianas en Egipto, por ejemplo, que es absolutamente alucinante. Yo recuerdo estar investigado cuando investigué un caso de un milagro, eh, supuesto milagro, cuando a una mujer le vieron varios médicos, el médico de cabecera, otros médicos eh, investigaron y vieron que, bueno, pues que el diagnóstico inicial era el verídico, era una enfermedad terrible, tenía esta mujer, la sentenciaron totalmente, dijeron que, bueno, que no podía salir adelante, pero Tres personas aparte, sin que lo supiera ella, comenzaron a rezar. Bueno, ella se curó. Hubo una investigación oficial, una investigación del Vaticano, y se llegó a la conclusión de que aquella mujer se curó milagrosamente porque al poco tiempo de que comenzaran a rezar, se produjo eh, la curación. Este tipo de casos, queramos o no, no sabemos eh, cuál es la causa, pero queramos o no, ocurren, ocurren más a menudo de lo que nos imaginamos. Sí, porque hay dos estamentos, y, y nos limitamos ya al Vaticano. Por un lado está la Comisión de las Causas de los Santos, y, y por otro lado la, la Comisión de, de la Doctrina, de la Fe, que lo que antes era la Inquisición, para entendernos, ¿no? Que, digamos, que analizan, ellos tienen sus propios comités científicos, y analizan eh, todos estos prodigios, en, en el primer caso, en los procesos de beatificación y de canonización de un santo al que se le tienen que atribuir para la beatificación 1 y para la canonización 2 milagros a su intervención y, y que pueden, además los procesos pueden prolongarse durante muchísimos años. Y en el segundo caso, por ejemplo, es donde terminan todos los eh, procesos, los informes médicos de supuestas curaciones miligros, milagrosas, por ejemplo, en enclaves como Lourdes, que da la sensación de que es algo un poco mm, frívolo eh, para los agnósticos, pero en, en Lourdes, desde 1862, que es cuando Bernadette Soubirou eh, dijo que se había encontrado a la Virgen en, en aquella gruta, eh, por Lourdes han, han pasado millones de enfermos todos los años, se producen peregrinaciones, incluido este año, se producirán peregrinaciones a lo largo de todo el año de, de enfermos que buscan una curación, pero desde 1862 eh, un comité eh, científico que está compuesto por médicos, por unos 40 más o menos médicos, eh, solo han, eh, digamos que, llegado a la conclusión de que se encontraron con 7.000 casos de curaciones, Lo que eh, dentro del mundo de la medicina se llaman curaciones espontáneas porque no, no encuentran la causa de esa curación, pero el comité médico no certifica ningún milagro. El, el, el comité médico termina su informe y algunos son realmente informes muy documentados de, de problemas de patologías realmente graves que no, ¿Que no, que no parece... tienen curación de otra forma. Claro, claro, Y, y claro. que además parece muy difícil atribuir a un efecto placebo, a una sugestión, pero de esos 7.000 informes favorables de la Comisión Médica, solo 69, fíjate, de millones de, pe de peregrinos que pasan por Lourdes, en, desde 1862 solo hay 7.000 casos de curaciones que los científicos consideran curaciones espontáneas, curaciones raras, y de esos 7.000, solo 69 nueve han sido reconocidos por la Iglesia como intervenciones milagrosas. O sea que hay un filtro bastante, bastante estricto. Y los milagros que estabas comentando antes para hacerles santos, primero beatificarle y luego hacerles santos, ¿qué tipo de características tienen que tener? Fundamentalmente son eh, curaciones. Porque como en el proceso de beatificación se tiene que certificar de alguna manera la... la idoneidad de ese personaje para ser primero beatificado y luego santificado eh, se supone que desde el más allá tiene que haber una intervención para que se produzca ese hecho milagroso y normalmente por lógica son, eh, son curaciones cuando un enfermo o como estaba contando Bruno, no el enfermo sino sus familiares o eh, amigos o parientes E invocan la intervención o la intercesión de un santo determinado cuando se produce esa curación eh, la, estas personas asocian que esa curación está relacionada con esa mmm, con, con ese ruego a ese santo determinado y si si se certifica médicamente tal curación ese ese milagro pasaría a la comisión de las causas de de los santos para ver si realmente se puede considerar que ha habido una intervención sobrenatural y eso puede apoyar la causa, el proceso de beatificación o de canonización de candidato. Los casos en de Lourdes aunque sean sólo 69, ese solo para algunos nos puede parecer mucho. ¿Qué dicen esos casos, esos informes, esas 69 curaciones sin explicación que han determinado? Pues hay casos muy espectaculares, ¿eh? y además cuando, cuando tienes la posibilidad de revisar algunos de los casos más recientes, claro, digo recientes porque en el siglo XXI, por ejemplo, solo se han eh, aprobado tres. En lo que llamamos de siglo XXI solo se han aprobado tres, pero que se hayan aprobado en el siglo XXI no significa que el milagro se haya producido en el siglo XXI, sino que a veces el proceso es tan lento eh, se supone que es tan exigente que pueden pasar décadas vamos, décadas y décadas desde que supuestamente se ha producido ese fenómeno milagroso hasta que hasta que al final eh, la comisión certifica que hay hay tal prodigio, ¿no? Por ejemplo, el último caso que se reconoció es de 2013, en 2013 Digamos que pasó por fin todos los filtros y se reconoció como hecho milagroso, pero la curación, en este caso estamos hablando de una curación también muy espectacular, se había producido en 1989 y desde 1989 hasta dos 2013 el expediente de, de una italiana, Daniela Castelli, tuvo que pasar primero por el comité médico, una vez el comité médico analiza toda la información Además es muy interesante el proceso porque la mayoría del trabajo del Comité Médico de Lourdes es certificar la continuidad en el tiempo. Es decir, es muy fácil y todos los médicos son conscientes que alguien muy creyente, muy beato, muy piadoso, acude a Lourdes con mucha fe y en un momento de eclosión su cerebro, su cerebro genera eh, endorfinas, genera adrenalina, se sugestiona y por un efecto placebo puede creer, puede interpretar que ha tenido una mejoría o incluso una curación espontánea en una dolencia, ¿no? Incluso alguien eh, que está en una silla de ruedas puede levantarse, dar cuatro pasos, pero luego vuelve a la silla de ruedas. Entonces, una de las condiciones sine qua non en los procesos de Lourdes es que eh, la curación se mantenga para siempre, o sea, que sea permanente, no algo temporal. Entonces, este comité de, de científicos se pasa años revisando que efectivamente casos como el de Daniela Castelli, esa curación se ha, se ha mantenido, en su caso era un cáncer muy virulento que a, le había producido múltiples operaciones, había sufrido ocho operaciones, ahí están los informes médicos y si efectivamente alguien a quien someten en ocho ocasiones a intervenciones quirúrgicas, muy bien no está. Y en 1989, en una, cuando ya la habían... Eh, Los médicos le habían dicho, bueno, que su caso no tenía recuperación, que le quedaba poco tiempo de vida. Ella viajó a Lourdes, ya había estado anteriormente, y, y ella viajó a Lourdes con la intención de despedirse de, de, de la Virgen, de, de sus herados, y morir en paz. Y allí de repente se produjo esa curación espontánea, cuando ella tenía 43 años, repito, en 1989 y hasta 2013, no se pasaron todos los filtros de los médicos y finalmente Vaticano re la reconoció como la última curación milagrosa Andurra. en En 2013 insistimos. Eh, vamos a cambiar de tercio, vamos a escuchar. Primero escuchamos una música y ahora explicamos eh, qué tiene que ver con este asunto del que estamos hablando, esta música que vamos a oír. árabe, la letra es en árabe, pero tiene que ver con Jesús en de Nazaret. Y esta cosa, que no voy a decir que es buena, viene de Egipto, Manuel. Pues sí, pues a mí me gusta mucho, a mí me encanta el gospel. En ah, esto, es esto, <risa> esto es, es gospel egipcio Claro, esto es gospel <risa> árabe es que poca... no, no, no todo el mundo sabe que Egipto que es un país mayoritariamente musulmán hay una es el seno de una forma de cristianismo el cristianismo copto que es, que es muy reducido en, en Egipto pero que también ha protagonizado los cristianos coptos Eh, sucesos absolutamente sorprendentes y algunos de los de los casos más llamativos en toda la historia de los milagros en el cristianismo en general. Egipto tiene un gran protagonismo en la Biblia, eso lo sabemos todos, la Sagrada Familia es, eh, huyó a Egipto, José, María, hay, hay, en Egipto tú puedes eh, seguir los pasos de la Sagrada Familia por todo Egipto en Egipto se crearon los prim las prim algunas de las primeras comunidades cristianas todavía hoy en algunos de los oasis, que esto es algo que no suelen visitar muchos los, turi los turistas, que no saben lo que se pierde, se conservan los frescos que son espectaculares más antiguos que el cristianismo y en Egipto como no podía ser de otra manera eh, también se producen apariciones marianas como las de Lourdes Hay casos muy llamativos. En, en 1983, por ejemplo, en la iglesia copta de San Damián, en un suburbio del Cairo, se produjo una aparición de la Virgen y en 1987 el patriarca copto, que iba a ser como el papa, pero de los coptos, también cristiano, después de toda una investigación, eh, digamos que reconoció La, el origen sobrenatural la, sobre la de las apariciones. En el año 2000, ya en el siglo XXI, por ejemplo, en el otro <coughs> en el otro extremo de de Egipto, en el sur, en Asiud, después de una visita de Juan Pablo II a, a Egipto, también se produjo durante varios días consecutivos una aparición muy parecida a la de, a la de eh, Fátima, Y también eh, en ese caso fue el consejero de las iglesias de Asut, el obispo Minajana el que aceptó el origen sobrenatural de Zaparito. Pero el caso más espectacular, con diferencia, que se ha producido en, en Egipto y que además seguro que muchos los rosaventeros lo van a recordar enseguida porque esas imágenes dieron la vuelta al mundo y han aparecido reproducidas en miles de artículos, libros, programas de televisión. Esto comienza eh, la noche del 2 de abril de 1968 en la iglesia de al que está muy cerquita de, o sea, eh, saliendo del Museo, del museo Egipcio de, de Antigüedades, del Museo Arqueológico de Egipto, que todo el mundo conoce, justo en la boca de metro calle enfrente, eh, no recuerdo la línea, pero son como cuatro, tres o cuatro paradas, llegas prácticamente a la puerta de la iglesia de Alcetún. Y cuando llegas allí, lo, lo que más te sorprende es que esas imágenes de lo que ocurrió allí a partir de 1968 y que se repitió durante varios años, fueron varios años de apariciones, eh, y como esas imágenes dieron la vuelta al mundo y tú llegas al Cairo con esas, esas imágenes en la retina, de la iglesia, la iglesia copta de Alceitún con su cúpula, claro, tú antes de llegar allí te imaginas que eso será como la catedral de Burgos o la catedral de Compostela, una cosa enorme, ¿no? Y la iglesia de Alceitún es muy chiquitita, es muy baja, no no son más de dos o tres pisos de, de altura, con lo cual lo que ocurrió allí estaba muy cerca de los testigos, que eso es una de las cosas que a mí más me impresionó. Y como os decía, todo esto comienza en la noche del 2 de abril de 1968, cuando un mecánico de, de, de coche, que además era musulmán, no era cristiano, no era copto, estaba en una marquesina, en una parada de autobusca y en la misma calle donde está la iglesia de Aceitún enfrente, y de repente le llama la atención lo que él cree que es una mujer que va a suicidarse, porque en lo alto de la cúpula de la iglesia de Aceitún Eh, distingue con toda claridad la imagen de una mujer vestida como con una especie de túnica blanca y lo que hace es llamar a la policía, lógicamente. Y la policía se presenta, la policía egipcia se presenta ante lo que creen que es un intento de suicidio. Y para su sorpresa, de repente esa esta figura femenina desaparece, eh, no consiguen identificar a la supuesta suicida y ese fue el primer eh el primer indicio de que iba a ocurrir algo extraño. Una semana después, el 9 de abril, vuelve a, a producirse la aparición de una imagen femenina en lo alto de la cúpula de la iglesia de Alceitún. De nuevo vuelve la policía. En este, en este momento, en este caso, la, la aparición dura ya varios minutos, comienzan a aparecer curiosos y a partir de entonces, durante varios días, que se convierten en semanas y a lo largo de varios meses, se producen una serie de fenómenos en torno a la cúpula de, de la Iglesia de Aceitún que permiten, da tiempo a que lleguen periodistas, a que lleguen cámaras de televisión, a que se amontonen eh, miles. Se habla cuando tú vas a... Yo estuve hablando con el párroco, con el responsable de, de la Iglesia de Aceitún, y, y claro, él decía que fueron millones los testigos, ¿no? Las cifras más coherentes hablan de 250.000 testigos a lo largo de todas las apariciones. Pero, caramba, 250.000 testigos no está mal, ¿no? no sea, está, está bastante bien. Entre sí. ellos, claro, como aquello empieza a salir en la prensa, de hecho, cuando tú llegas a la a la iglesia hay un pequeño patio interior en, en lo que es el recinto, porque se construyó un hospital precisamente para tratar lo mismo que ocurrió en Fátima o en Lourdes, que hay unas instalaciones para recibir a todos los peregrinos que llegan ...y a todos los enfermos que llegan... ...en Titún también... ...y entre ese pequeño hospital... ...o esa pequeña residencia... ...y lo que son las instalaciones del clero... ...y la, y la capilla, la iglesia en sí... ...hay un pequeño patio interior... ...y en las paredes todavía hoy... ...se pueden ver en una especie de vitrina... ...de expositor... ...los periódicos de la época... ...con las fotografías... ...montones de fotografías... ...de esa extraña aparición... ...bailando, desfilando, moviéndose... Con, con fenómenos luminosos y, y con una apariencia muy reconocible de, de cuerpo humano, justo encima de la cúpula de la iglesia de feton Vamos y... a hablar de algunos eh, fenómenos, de algunos eh, sucesos eh, que pueden ser, en algunas ocasiones, eh, considerados como milagros Por ejemplo, las eh, metamorfosis eh, místicas, se eh, les llama así, los cambios internos que se producen en algunas eh, personas. ¿En qué consisten? Y externos también, ¿no? Sí, sí, este es otro de los, de los aspectos más alucinantes de, del mundo de los milagros. En las historias de los santos, en los procesos de beatificación y de canonización de los que antes hablábamos, además de las curaciones que se producirían por la intercesión de un santo después de muerto, muchos santos en vida protagonizaron una serie de fenómenos eh, místicos mm, sorprendentes, ¿no?, Lo más conocido, todos estamos familiarizados con el tema de los estigmas, que serían las heridas de la pasión de Cristo, en las palmas de las manos, en el costado, en la cabeza y, y en los pies, pero hay muchos más fenómenos fisiológicos que se producen dentro de, del, mundo del, del mundo del misticismo. Y a finales del siglo pasado hubo un tipo, un sacerdote jesuita, Que al profesor Germán de Argumosa le encantaba, él siempre estaba recomendando su libro, el padre Herbert Tharson, que además, probablemente porque nació en un momento histórico fundamental, Tharson, que antes de ser sacerdote, antes de ordenarse, era un tipo muy racional, era profesor en la Universidad de Bemont entre 1880 y 1887... La, la Universidad de Friburgo de Prisgovia, que decía él. Sí, sí, ese era otro, ese era Hans Wender, ah, que sí, no mira. era jesuita precisamente. Vale. Pero, pero Tharson, eh, claro, vivió en Londres toda la eclosión, el gran momento, lo que se llama la Era de Oro de lo Paranormal, que es el nacimiento del espiritismo, el nacimiento de la teosofía, el nacimiento de la hipnosis y el nacimiento de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, la Society for Psychical Research, que es, digamos, que los pilares de lo que luego sería la parapsicología científica. Pero él, además, aunque tenía esa inquietud por el mundo de lo paranormal, tenía una vocación religiosa y se hizo jesuita. Así que Tharson comenzó una investigación extraordinaria, irrepetible, que dio lugar no a un libro, aunque es, es cierto, eh, el profesor Argumosa siempre recomendaba el libro Los fenómenos físicos del misticismo, del padre Tharson, constantemente estaba refiriéndose a él. En realidad, más que un libro, es una colección de artículos, de trabajos que él fue publicando en varias publicaciones católicas británicas y que, tras su muerte, se compiló en un volumen monográfico. Fundamentalmente eran investigaciones, por decirlo de alguna forma, De, desde la óptica, desde el punto de vista de la parapsicología más racional de los milagros de los santos. De hecho, Tharson se ganó reprimendas del Vaticano por decir que los estigmas, por ejemplo, de los santos podían deberse a un proceso de autosugestión. O sea, quiero decir que no estamos hablando Y esos de un... son los cambios, ¿no? Por ejemplo. Es un no, ejemplo no, no. Que va, ¿no? Que va... Esto es la punta del iceberg, porque lo realmente interesante es que Tharson no se conformó con eso, sino que acudió a los archivos vaticanos para conseguir los expedientes médicos de canonización de muchos santos. Llevó más de mil casos de mil investigaciones de santos a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Pero, el, Pero el los devolvió el después, o no? Sí, sí, claro. Ah, bueno. ahí, además, están, yo, de hecho, como Argumosa, recomiendo efusivamente su libro porque ahí está toda la información. Porque él, por ejemplo, recogía las autopsias cuando a un místico, a un beato que había fallecido, se le hacía la autopsia y se descubría estigmas o señales similares a los estigmas, pero dentro del organismo. ¿Y luego, y eso, es, eso es mucho más espectacular. ¿no? Casos, de cierto? Ay, perdona, Manuel. Claro, ¿qué casos? Nos... Claro, Porque es que dice que, que era dentro del organismo. Claro, porque hay muchos casos, hay un fenómeno, dentro del mundo de, de los fenómenos místicos, Hay muchas cosas, que lo, lo que los parapsicólogos llaman, por ejemplo, osmogénesis, que es ese olor de santidad, la cenoglosia, que es eh, la capacidad lo que en la Iglesia se llamaría el don de lenguas, la capacidad para hablar lenguas que, que no conoce oficialmente, la inedia, que es el ayuno, el dejar de comer. Hay muchos casos recogidos de santos que hicieron largos ayunos imposibles desde el punto de vista médico, y luego ya los grandes fenómenos como la bilocación, la levitación, en fin, to, toda una, una serie de ellos. Y uno de los más espectaculares es la elongación. La elongación sería, según estos procesos de, de beatificación y canonización, una metamorfosis en el cuerpo que hace que de repente los brazos, las piernas, el tronco, se alargue. Es decir, que una persona que medía un metro sesenta, pues de repente en los trances místico, místicos, pues aparece midiendo un metro setenta, un metro quinta. Oye, yo me pido ese, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo también. <risa> Hombre, el de las el de se está muy bien porque te ahorras una pasta en colonia. <risa> y <entonces muy> <risa> Pero claro, lo interesante es cuando se hacían las autopsias y se veía esas anomalías en los huesos, por ejemplo, ¿no? Y hay casos de cadáveres incorruptos, de cuerpos incorruptos, de santos, hay muchísimos, yo hace muy poquito estuve visitando... ...a Santa Minia, una niña incorrupta... ...está en un pueblecito muy cerca de Santiago de Compostela... ...y allí la tienes como, como si estuviese dormida... ...y esos cuerpos incorruptos... ...han sido sometidos a análisis científicos... ...mucho tiempo después de muerto, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando... ...de hechos aparentemente contrastados... ...y certificados desde el punto de vista de la medicina... Sí. En casos, eh, por ejemplo, insistimos, eh, algunos de ellos han sucedido en Egipto, precisamente la música que escuchábamos antes viene de ahí, y esta es otra canción de ese espectro, una música, una canción cristiana en árabe. Manuel, explícanos bien eso porque... No, lo tiene que traducir sí. bueno, Está clarísimo, a está ver, diciendo Tú eres mi Dios, dice? tú eres mi Dios Osana, Osana De hecho, la, la canción se titula así You are my God, tú eres mi Dios eh, Pero nada, claro Pero a mí me parece muy muy interesante sí, hombre, de darnos es interesante, cuenta de que, de que solemos tener una imagen muy provinciana de nuestras propias creencias religiosas, y esto las enriquece mucho, ¿no? Sí. Y, y también, que... por ejemplo, la gente tiene que saber, ¿dónde nació Jesús según la tradición? Según la tradición. ¿Dónde nació? En Belén. ¿Dónde está Belén? En Palestina. Pues yo creo que tenemos que pensar un poquito en eso, ¿eh? Claro, claro efectivamente, fíjate, eh, Jesús probablemente se parecería más a un musulmán o a un, a un sí, árabe que esa imagen idílica de del nórdico rubio de ojos azules uh -huh. ¿no? que nos ha vendido al cine. Pero ocurre igual en todas las religiones, Ahí pasa exactamente lo mismo. Y además en el caso del cristianismo, yo recuerdo, por ejemplo, en, en África, en, en varios países africanos, tuve mucho trato en su día con los misioneros. Y recuerdo unos, tengo todavía conservo, unos cómics, unos tebeos que se hacían en, en Centro y Sudáfrica para, para los misioneros que hacían apostolado en, en África y allí dibujaban a Cristo negro porque decían que, claro, iban a entender mejor el mensaje los negritos africanos y le presentaban a un a un dios, no a un mesías. De su misma raza que si llegabas con la imagen arquetípica occidental y me acuerdo también en la catedral de puerto príncipe que también me pasó un detalle llamativo cómo se juega con esto de las razas no A ver. en la en la catedral de que desgraciadamente mmm, fue destruida por por todo lo que ocurrió en su día en haití, pues en la gran catedral de puerto príncipe había un cuadro enorme de la última cena en la que todos, que tanto Jesús como todos los apóstoles, eran blancos, menos Judas que era negro. que que tener Es verdad, es verdad. La verdad es que sí, y hay muchas cosas llamativas, pero un día las contaremos. Esos cuadros algunos son fantásticos y fascinantes. Y dignos de ser contados. Y es importante que se cuente lo que hemos contado y lo que ha contado Manuel Carvallal sobre los milagros sin explicación Manuel, muchas gracias Besitos. un placer chicos, hasta siempre